En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmari Alonso. El programa que madruga contigo. ...12 minutos pasan de las 11 de la mañana... ...y lo hemos anunciado al principio... ...Futurnoda a esta 51 edición... ...cerró ayer sus puertas... ...el balance parece optimista... ...porque son 5.000 los visitantes... ...que estuvieron en esos expositores... ...que mostraron sus colecciones... ...en la institución ferial alcantina... ...en Firalacán, IFA... ...ahí estuvieron miércoles y jueves en un momento para el sector de los componentes clave porque había muchas expectativas y había mucha preocupación por las caídas de las exportaciones del sector del calzado en 2023 por eso hoy queremos hablar con los responsables de la patronal y de los y los organizadores de futur moda de cómo ha ido cómo han ido estos dos días y cómo se presenta 2000 24 para los componentes Por eso tenemos hoy aquí al director de la patronal De la Asociación de Empresas de Componentes Álvaro Sánchez, de nuevo, muy buenos días Álvaro Buenos días Y le acompaña el vicepresidente de la patronal Y presidente de Futurmoda, José Antonio Ibarra Muy buenos días Muy buenos días Bien pues, José Antonio Ibarra como presidente de Futurmoda ¿Cuál es el balance optimismo, moderado, cuál es? Bueno, sí, efectivamente, el, el balance es eh, optimismo moderado, lo has dicho muy bien, porque, dada la situación que se está viviendo, que es, francamente, difícil, ya no ya no en, en el tema del calzado solamente o, o de los componentes para calzado, que al mismo tiempo pues son componentes para todo tipo de, de industria de la... ...manufactura en bolsos, de cinturones y demás, y la maquinaria... ...pero sí, había una preocupación importante... ...a Dios gracias, hemos tenido unas visitas más que prudentes... ...porque, francamente, 5.000 profesionales significa una gran alegría... ...la gente, la preocupación ha ido a ver de ir buscando la solución... los ...las encuestas que hemos ido haciendo a todos los expositores... ...nos indican que todo el mundo está prudentemente contento... ...porque ha tenido visitas extranjeras... ...ha tenido visitas de los fabricantes de calzado nacional... ...que, bueno, pues están luchando cada día más... ...porque eh, parece una tontería, creemos que no... ...pero todo esto que está ocurriendo en el mundo en estos momentos... ...en cuanto a que eh, yo te amenazo y tú me amenazas... ...las posibles guerras y las posibles situaciones... están ...creando problemas a todos los niveles en Europa. Hemos tenido muchas visitas de gente de Portugal... ...Alemania, Francia, Marruecos... ...el norte de África está funcionando... ...cada vez están intentando trabajar más... ...con la industria de componentes para el calzado... ...y francamente la impresión general es buena con cierta prudencia porque no podemos eh, sin llegar a ser la nid del alba, pero estamos contentos, o sea. Bueno, pues está esta bien. Esta es la radiografía, un balance optimi de optimismo y sí. han funcionado esos 5.000 visitantes de profesionales, que es el fabricante, sobre todo nacional, pero también ha tenido internacional. Sí, sobre todo fabricante profesional, que es lo uh -huh. que nos interesa en la feria. Efectivamente, esa es la radiografía de Futurmoda. ¿Y cuál es la radiografía que se vio del sector, de los componentes? ¿Cómo están las empresas de los componentes? ¿Qué están ofreciendo la oferta? Bueno, Ros, antes de hablar de la oferta, el dato que has dado inicial en cuanto a que las exportaciones habían bajado, efectivamente es así, pero para nosotros no es que sea simplemente el dato de las exportaciones. El más el más destacable es el índice de producción industrial, que durante todo el año 2023 ha sido negativo en el sector del calzado. Y eso es lo que realmente a nosotros nos preocupa. No es tanto en cuanto a las exportaciones, porque el momento coyuntural que estamos viviendo... Eh, Indudablemente depende no solamente de una política monetaria eh, nacional e internacional, sino también de una coyuntura estructural y, y, y coyuntural que indudablemente pues eh, los factores son eh, muy variables en cuanto a, a cómo le están afectando a todos los sectores, a todos los mercados y a todas las industrias, pero concretamente en, en nuestro sector, en el de la industria del calzado y los componentes para el calzado, el dato que hay que analizar es el índice de producción industrial, que a lo largo de todo el año 2023 ha sido negativo, desde vale. el mes de febrero. ¿Y eso y ha, qué significa? Pues que eh, prácticamente eh, la caída de producción en España ha sido, pues, pues te puedo decir que en el mes de febrero de, en el mes de febrero eh, concretamente eh, fue del menos 174 eh, en el mes de marzo del menos 234 y en el mes de abril del menos 24,8 uh -huh. pero fue acumulándose a lo largo de todo el año en negativo hasta inclusive en el mes de, de julio eh, fue del menos -26, 26,2 Eh, y no ha repuntado en todo, en todo el año. Y hemos arrancado el año 2024, pues, manteniendo una caída de la producción y de la actividad productiva en nuestro país muy grande. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que se reactive eh, la actividad industrial y sobre todo la producción, no solamente de calzado uh -huh. y de componentes, sino de cualquier sector industrial que uh -huh. es el que genera realmente Hoy. riqueza en nuestra economía. Son cifras muy preocupantes, ah. son nacionales. ¿Y qué repercusión han tenido en el componente eh, bueno, pues, licitano? Pues, concretamente, hay casos de empresas que... Eh, si tenían por ejemplo tres, tres ciclos de tres turnos de producción es decir 24 horas al día trabajando pues han estado trabajando ocho horas o 10 horas al día porque no hay pedidos y eso conlleva pues un problema muy muy serio mantener unas estructuras eh, eh, laborales y unas estructuras internas eh, con unos gastos fijos garantizados y teniendo en cuenta pues eh, cómo está eh, la inflación pues es muy complicado, es muy muy complicado, por lo tanto, qué es lo que están haciendo las empresas de componentes saliendo al exterior, captando nuevos clientes, intentando pues darle la vuelta a esa situación con el objeto de revertirlo cuanto antes y poder nuevamente pues rentabilizar al máximo todas sus operaciones. En Futurmoda habéis conseguido de esos 5000, ¿cuántos han sido extranjeros para bueno, pues, poder sacar? Sor pues sorpre sorprendentemente, sorprendentemente es cierto que llevamos ya eh, varias ediciones Eh, ...en las que hemos conseguido eh, consolidar eh, los datos de internacionalización, no solamente de participación por parte de los expositores, sino también de visitantes. Eh, parece ser que ya estamos eh, pudiendo garantizar que Futuro Moda es una feria eh internacionaliza, inter, internacionalizada 100% en el que el 70% es una oferta expositiva nacional y un 30% internacional. Esos datos para nosotros eh, eran eran impensables hace unos años. Hoy hoy por hoy pues nos sentimos pues la verdad que muy orgullosos del trabajo que se está desarrollando para poder conseguir que, ...que el 30% de las firmas expositoras... ...que participan en la feria sean internacionales... ...pero no con todo eso... Eh, ...nosotros nos tenemos que conformar... ...tenemos que ser conscientes de que tenemos que incrementar... ...esos porcentajes, no solamente de expositores... ...sino también de visitantes... ...en cuanto a visitantes, pues hemos obtenido... ...un porcentaje también bastante alto... ...prácticamente el 25% de los visitantes... Eh, ...que han acudido a la feria son internacionales... ...que han procedido de eh, más de 40 países... Eh, ...sobre todo además países que anteriormente... ...no acudían a la feria y que poco a poco pues están haciendo eco de la importancia de, de una feria como es Futurmoda por la calidad de la oferta expositiva y sobre todo pues por, por por lo bien organizada que está entonces para nosotros pues la verdad que es una, una gran satisfacción, ayer concretamente eh, cerra, me iba yo de la institución ferial a las 10 de la noche eh, tras, haber genera, tras haber emitido un certificado de participación de una empresa de Indonesia que había desarrollado un, un, un, un diseño de utilidad con una una una suela eh, magnífica y que ya una empresa española estaba hablando con él, con de componentes para el calzado y estaba acordando firmando un acuerdo con ellos para poder patentar esa suela y poder eh, comercializarla y distribuirla e incluso fabricarla eh, en Elche y comercializarla y distribuirla en toda Europa. Por lo tanto, ya se van generando esas sinergias, de acuerdo, que nos parecen la verdad que muy muy muy atractivas. Lo que pone de manifiesto que Futurmoda eh usted la preside es una sí. feria ya de proyección internacional Eh, dicen que es la única de España pero en Europa uh, supongo que será de las más importantes la, la bueno, más importante de, detrás, de línea de, Pell, de, detrás de línea PEL podríamos decir pero indudablemente dentro de lo que es eh, componentes para el calzado yo diría que estamos muy cerca eh, estamos muy cerca porque eh, la zona no tira la toalla indudablemente estamos hablando de que ha habido una cantidad importante de empresarios que por la edad han ido eh, desapareciendo y los hijos han tenido la suerte de poder terminar carreras y de poder dedicarse a otra cosa porque no veían o no han tenido la vocación de los padres para dedicarse al calzado. Hay muchos hijos que sí que están, que a Dios gracias, es lo que ahora estamos todos luchando para revitalizar de nuevo, pero indudablemente la feria de Futur moda, ...es la única en España, eh, de industria de complementos... ...y desde luego, después de Línea Pele, es la segunda en Europa... ...y es donde todo aquel que por cualquier motivo, porque lógicamente... ...el desplazamiento, los hoteles, la, el precio del metro cuadrado... ...de la feria de Línea Pele es inmensamente más caro... ...que uh -huh. la feria de Futur moda Nacional, pues vienen aquí, y vienen aquí porque encuentran soluciones a sus problemas, o sea, porque encuentran novedades y porque ven que no pierden no se pierden nada ...si no van a Línea Pele. Y ustedes saben aprovecharlo muy bien... ...porque vamos a hablar ahora de esa oferta... ...de cómo vio eh, José Antonio a los expositores... ...y sobre todo la mayoría... ...en Elche tenemos sí. un, una gran representación de componentes... Sí. ...allá donde vamos somos la representación española... ...más numerosa. Sí, indudablemente, eh, todo el mundo se visita toda España... ...todo el mundo manda... ...hoy en día funciona muy bien todo esto... De, de, ...el móvil y demás, no, pero no existe nada tan importante... ...como el ir y tomarte un café con el fabricante... ...hablarle y explicarle que no va a tener ningún problema... ...con el proveedor de esto, de aquello, de tacones, de cercos... ...de lo que sea, porque eso sí que lo hemos tenido... ...en esta ciudad toda la vida. Cuando llega el pedido y se ha atrasado la piel... ...pero el pedido le llega al, al fabricante un jueves... ...de jueves a viernes te corta el pedido, te lo lleva, llámese al taller de aparado, al taller de picado, al taller de grabado, al taller de cualquier artículo que haya que hacerle en serigrafía, a, a los cortes, la decoración de ese zapato, y el fabricante sabe que el lunes a las 8 de la mañana tiene el pedido en su casa, porque el, el de componentes ha trabajado sábados, domingos y domingos por la noche, y le ha pagado al operario lo que necesitaba, pero el cliente tiene el pedido servido. Está hablando su propia experiencia. Usted Estoy tiene una fábrica de lo hecho, de, de lo que hemos hecho todos vale en este pueblo nuestro, donde siempre digo y siempre repito que el, la lucha nuestra uh -huh. es la lucha que, a Dios gracias, contagia a todo aquel que ha venido a Elche, que ha venido a trabajar, que ha encontrado trabajo y que se ha atrevido, porque en su ciudad no tenía el trabajo que necesitaba para criar a sus hijos, a coger una maleta y a cambiar de, de, de ciudad y decir, me voy a trabajar. Y aquí es donde nos ha ayudado a ser lo que hoy es Elche. ¿Usted ha tenido relevo generacional, Ibarra? Sí, sí, lo tengo. Tengo un hijo que se ha hecho cargo de la empresa. ¿El relevo generacional es el principal problema en estos momentos de los componentes en Elche? Yo creo que no. Yo creo que el relevo mmm, generacional es la principal alegría que tenemos los padres... ...que por algún motivo los hijos han vale. querido continuar, porque esto no es fácil. Vale. Eh, ¿La falta de mano de obra cualificada es el principal problema que tienen en Elche? Posiblemente sí, pero porque la gente por algún motivo se ha dedicado o a vivir del beneficio de los padres o a no querer ni estudiar ni trabajar porque vivía bien y porque no tenía la necesidad como nosotros de hacer eh, trabajar de día y estudiar de noche. Uh -huh. Las las empresas en Elche de componentes están modernizadas, están digitalizadas? Sí, sí, empresas, están diversificadas. Las empresas de componentes que conozco y conozco muchas y eso Eh, Álvaro y yo hemos sí, estado señor. precisamente haciendo una encuesta sí, en la feria y hemos sí. estado hablando con los expositores de maquinaria y con algunos expositores de distintos tipos de empresas. Las empresas siempre, siempre hemos estado eh, poniendo el dedo en el banco para poder conseguir una nueva máquina que ha aparecido en Alemania o que ha aparecido en Italia o que ha aparecido en cualquier sitio como España, que ya creamos... ...muchísima maquinaria de última tecnología, toda la historia del, de la industria de componentes... ...ha sido constantemente cambiar a la última tendencia, a la última máquina, ahora estamos hablando de la robótica... ...y todo el mundo se tiene que volver a empeñar para volver a comprar la última máquina de robótica que sustituya, por ejemplo... ...a tres personas, pero esas tres personas que se sustituyen... ...porque a mí me preguntaban, entonces, cuando una persona... Eh, ...quiere trabajar en el calzado, si ahora van a entrar... Eh, ...la robótica y van a eliminar puestos de trabajo, no... ...lo que, ahora, lo que antes era mont un montador de puntas, hoy en día es un ingeniero... ...que controla al robot que hace lo que hacía el montador de puntas... O sea, estamos solamente hablando de que lo que sí que hace falta es que esa gente que ha estudiado se implique en el calzado lo mismo que se pueden implicar, pues no lo sé, estos chavales que tenemos que nos van a poner un cohete fuera del espacio. Claro, pero ustedes sí. están ya poniendo la inteligencia estamos artificial en, claro, en, en esa robótica claro, que están... Claro en. que sí. Madre mía, pues esto, claro sí. eh, eh, Álvaro... ¿Cómo lo han conseguido? No, bueno, a base de mucho trabajo, pero independientemente, no yo creo que el éxito no es nuestro. La asociación hace su labor todos los días, todo el equipo bueno, técnico. Bueno, es que la asociación, como bueno, bien es sabes, es nuestro de todos. Es que sois vosotros, es, es sois, sois, sois vosotros porque, porque es lo que le iba a decir es, eh, a los oyentes. Que, que esto no es solamente fruto de las seis o siete personas que estamos integradas en el equipo técnico de la, la asociación, la sino es de una junta directiva muy comprometida, de unos empresarios asociados que lo único que piensan es en levantarse todos los días para ver eh, dónde detectar una nueva oportunidad de negocio, invertir en ella y nosotros pues ayudarles en todo lo que les haga falta. Concretamente, eh, veníamos hablándolo esta mañana porque lo acabo de enviar eh, al equipo de comunicación para que lo haga extensible a todos los medios, el desarrollo. ...desayuno que vamos a celebrar el próximo día eh, 21... ...en la asociación eh, con la Escuela ESIC... Eh, ...Business School sobre digitalización... ...es un desayuno eh, dirigido a los asociados de AEC... ...que durará dos horas, de 9 a 11 de la mañana... ...con el objeto de poner en marcha un curso de formación... ...de 150 horas sobre digitalización... ...en el sector de los componentes para el calzado... ...porque entendemos que es importantísimo... ...indudablemente hay determinados niveles de digitalización... ...hay empresas que están a un nivel alto... ...y otras están en un nivel muy incipiente... ...pues necesitamos ponerlas a todas al mismo nivel... ...y eso conlleva pues una, una carrera... Eh, eh, ...prácticamente eh, muy muy inmediata... ...la que tenemos que, que emprender... ...para poder conseguir que las empresas... ...alcancen ese nivel, ese nivel de innovación tan necesario. Por lo que ha dicho Ibarra... Son los bancos, los créditos, lo que hasta ahora ha conseguido esa transformación, esa digitalización de las empresas. ¿Hay ayudas públicas? ¿Han sí, sí, sí, sí, sí que hay ayudas públicas. Lo que pasa es que a veces las empresas no optan a ellas porque no están preparadas para poder abordar esos proyectos, esos proyectos tan importantes de digitalización, por ejemplo, o esos proyectos de innovación. Todas las empresas del sector de los componentes para el calzado, eh, nosotros les gestionamos las solicitudes de las ayudas de cualquiera, Cualquier tipo de ayuda uh -huh. y sobre todo de reindustrialización, de innovación, de participación en las ferias internacionales. El último año a nivel de proyectos de innovación y de reindustrialización hemos llegado a mover más de 8 millones y medio de euros de inversión acuerdo en ayudas eh, y eso es algo muy importante estamos hablando a nivel nacional eh, empresas pues que desde que implantan una nueva solución una nueva herramienta a un sistema productivo muy avanzado por ejemplo uh -huh. eh, o en este caso concreto en cuanto a la digitalización pues ahora se abre un nuevo un, un, digamos una nueva línea de trabajo en la que vere veremos a ver cómo la inteligencia artificial la tenemos que implantar en las empresas pero sólo va a ser mm, factible ...en la implantación de la inteligencia artificial en las empresas... ...si las empresas están digitalizadas. Si las empresas no están digitalizadas... ...lo van a tener prácticamente imposible. Y esto va muy, muy rápido... Este asunto se abordó en la feria? Sí, lo que pasa es que se abordó desde dos perspectivas, una a través del foro de expertos porque sí que se impartieron determinadas charlas informativas sobre el nivel de sobre lo que hoy por hoy aporta la inteligencia artificial y otro en en la zona expositiva eh, a nivel tecnológico donde participaban las empresas de maquinaria, que muchas de ellas ya están trabajando y ya están incorporando en determinadas fases del proceso productivo la inteligencia artificial predictiva. Pero sí que es cierto que bueno pues que hay un trabajo muy importante todavía por desarrollar concretamente nosotros desde la asociación queremos poner en marcha una plataforma de vigilancia tecnológica y, y de, y de eh, vigilancia tecnológica y perdón <coughs> y eh, otra plataforma de eh, de vigilancia competitiva para poder empezar a detectar esas oportunidades que puedan surgir Eh, tanto en el mercado nacional como en el internacional, para aportar toda la información necesaria a las empresas para que puedan aprovechar esas oportunidades. Pero ustedes entonces, para esta revolución, eh, esta transformación, tienen que contar con los investigadores, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Eh, ¿Universidades, Inesco? Eh, no, ¿A quién tienen nosotros, como aliados aquí en tiempo? No, nosotros estamos trabajando ahora mismo, eh, todo el tema de sostenibilidad lo estamos llevando a cabo en colaboración con inescope ...con Inescov y, y con la Federación de Industriales del Calzado Español. Concretamente ahí hay un proyecto eh, liderado por Inescov... ...que es la implantación del pasaporte digital... ...que depende de una normativa europea, una directiva europea... ...mejor dicho, que entrará en vigor en 2030... ...y que exigirá que todas las empresas, pues en 2030... ...incorporen el pasaporte digital o el sector lo haya incorporado... ...para que las empresas... ...pues se adapten a los requerimientos de ese pasaporte digital... ...que va a exigir en cierta medida y a grandes rasgos... ...pues toda una trazabilidad del producto... ...desde la eh, obtención de la materia prima la utilización de esa materia prima para poder fabricar cualquier tipología de producto, la fabricación de ese producto o componente para poderlo implantar eh, o utilizarlo para fabricar un calzado, un zapato, un bolso o cualquier otra tipología de producto, así como la comercialización del zapato, cómo el consumidor recibe ese, ese producto, ese zapato, cómo hace uso de ese zapato, qué vida útil tiene ese zapato, cómo lo tiene que reciclar, Y cómo luego, una vez que se haya reciclado, cómo se puede revalorizar nuevamente ese producto volviendo a reutilizar todos esos materiales o revalorizando todos esos materiales. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, Europa ha dicho hasta que hemos llegado. Aquí no va a entrar cualquier tipología de producto, ¿de acuerdo? Bien sea en fase de producción o bien sea terminado. Y por otro lado, con las universidades también estamos colaborando. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero sí que quiero preguntarle a Ibarra, porque ya que ha, ha sacado el tema de directiva europea, yo voy a sacar el de la normativa europea, porque está, ustedes están eh, muy preocupados por esa normativa, una ley nacional, pero también la incluye Europa, para eh, que, que reduce a 30 días el pago mm, a sus proveedores. Cuando estamos hablando de empresas que exportadoras, yo no sé si a los componentes el que se le reduzca a 30 días el pago a los proveedores mmm, les resta competitividad. Mm, a ver, yo si me permites, José Antonio, te diré que esa sí. es la nueva ley que va a entrar en vigor eh, sobre morosidad y, y bueno, pues indudablemente pues el, el sector nuestro está muy acostumbrado a unos plazos de tanto de cobro como de pago independientemente de que claro si un fabricante no dispone de liquidez o no tiene o está apalancado financieramente con bancos y no tiene capacidad económica para poder hacer frente a esos pagos pues esa rigidez eh, eh, de esta nueva ley va a conllevar pues un acortamiento de los plazos y probablemente en algunos casos pues habrá fabricantes que lamentablemente pues o bien no pagarán o bien no podrán poner en marcha ese, ese pedido productivo y por lo tanto es un problema. Entonces, para implantar esa ley necesitamos pues un, una cierta flexibilidad, ¿de acuerdo? Pero siempre están pidiendo flexibilidad al gobierno. Sí, ¿Son sí. inflexibles con ustedes? Bueno, es que no lo son solamente con nosotros, lo son con todos. <risa> Lo son con todo. Se ha aprendido una fórmula, pero esa fórmula no es válida para todos los sectores, ni para todos los ciudadanos, ni para, para todas las economías. Entonces, primero hay que entender cómo funciona nuestra economía, cómo funciona nuestra industria, cómo funcionan nuestros sectores, cómo son nuestras empresas, que son empresas familiares, que son empresas muy pequeñitas. Las grandes multinacionales, pues a lo mejor ningún problema, porque tienen riñón y tienen capacidad operativa para poder asumir lo que les exijan. Pero lo curioso es que al final las, las multinacionales no tienen ningún problema y el, el problema nos lo generan a los pequeños. Pues esa es la lucha, la es lucha el, constante otro, lo, lo, que sí. tienen que ustedes mantener. Al final siempre lo que se hace es un entente entre el proveedor y el fabricante. Y cuando... Eh, conoces a una persona de muchos años de lucha y ves que hace lo mismo que tú, se deja la piel en su empresa, pues rompes la hucha y sobrevives ese... Sí. ...tiempo que falta. Uh -huh. Bueno, eh, quedan dos cosas, dos últimas cosas pinceladas. Eh, la formación eh, uh -huh. es importante porque con la digitalización... ...lo acaba de decir Ibarra, ese montador de puntas... ...ya tiene que ser un ingeniero. Bien, el ayuntamiento lo sabe eh, y por eso eh, se puso en marcha... ...ese proyecto de centro de, de formación para el calzado... ...en el edificio de Correos, que finalmente por la maquinaria... ...han pensado que la fábrica no la pueden poner en plena ciudad... sino Parece que el edificio de correos será para otra cosa y eh, ese centro de formación se llevará al campus tecnológico. Esta no sucede de acuerdo con ello porque eso también podrían agilizar. Bueno, nosotros no nos vamos a poner nunca en contra de las de las decisiones. iniciativas o decisiones que adopte el el gobierno local. ...pensamos que siempre que sea en beneficio del sector y de la industria... ...pues lo vamos a aplaudir y nos va a parecer fantástico... ...y, y además les vamos a apoyar en todo lo que lo que nos, nos requieran. La cuestión está en si luego eso va a tener una aplicación real en el sector... ...si va a ser útil o no lo va a ser. yo creo ¿Ustedes que... se sienten escuchados por este equipo de sí, gobierno? Sí, sí, pues nos sí nos sentimos sí. escuchados tanto por este como por el anterior... ...siempre es nos ser. hemos sentido siempre. muy escuchados... ...y nunca hemos tenido ningún problema de ningún tipo... ...todo lo contrario... Siempre han sido muy receptivos todos absolutamente todos incluso actualmente tanto los que gobiernan como los que están en la oposición para nosotros eh, siempre han estado a nuestra entera disposición siempre. nosotros eh, evitamos y procuramos no trasladarles nuestros problemas porque entendemos que nuestros problemas no, nos tenemos, tantos, ¿no? nos tenemos que resolver nosotros eso en primer lugar yeah. de acuerdo y nosotros les tenemos que aportar a ellos soluciones ...para facilitarles también la labor... ...porque uh -huh. si todos los ciudadanos llegásemos... ...y si le estuviésemos, estuviésemos llamando a la puerta del ayuntamiento... ...exigiendo, pues a pues, pues, vámonos... ...yo no yo no estaría dispuesto a estar en el ayuntamiento... ...¿de acuerdo? Por lo tanto yo creo que tenemos todos que poner de nuestra parte... ...independientemente de eso... ...pues eh, sí que es importante que el ayuntamiento... Eh, ...cuando quiera adoptar una decisión... ...pues se ponga eh, en contacto con el tejido industrial o empresarial... ...y pregunte para poder eh, tomar las decisiones correctas, ¿no? Y que en la medida de lo posible pues se acuerden, eh, se llegue a un consenso y se pongan en marcha aquellas iniciativas que realmente tengan utilidad. Uh -huh. Entonces entendemos que bueno, pues este esta eh, iniciativa que ellos quieren poner llevar a cabo, ojalá lo logren, pero sobre todo que cuenten también con los institutos de educación secundaria y que y que cuenten también con los empresarios, porque al final la formación ...para que sea una formación práctica... ...desde el punto de vista... ...donde se tiene que impartir esa formación... ...es dentro de las empresas... Uh -huh. ...es dentro de las empresas... ...tiene que ser tanto ocupacional como continua... ...pero dentro de la fábrica. Y abordamos otro asunto... ...que también lo vimos en futuro moda ...es el Green Planet... ...ese uh -huh. espacio ya que está consolidado... ...porque eso significa que los componentes... ...y le miro a usted porque es fabricante... Sí, sí. Uh -huh. eh, ...están ya comprometidos 100%... ...con la sostenibilidad, con la ecología... ...con el medio ambiente? A ver, hemos estado comprometidos siempre... ...porque todo el mundo intenta hacer las cosas... ...desde siempre... ...lo mejor posible... ¿eh? ...pero sí que es cierto... ...que ya llevamos unas cuantas ediciones... ...en que... ...todo aquel que... Eh, ...su cliente le exige... ...más... Eh, ...inversión dentro de la sostenibilidad... ...pues está... Eh, Re, ...recolocando las botellas de plástico... ...y haciendo todo lo que buenamente se puede... ...pero eso creo que no son cuatro días... Eh, ...no es de la noche a la mañana, es muy difícil... ...y dada la situación que se está viviendo... ...que es salvar el día a día... ...pues todo el mundo está haciendo el esfuerzo... ...en, en función de sus capacidades... ...sí que es cierto que habría que también... ...volver a sentarse y hablar... ...porque para todo hacen falta ayudas... ...y entendemos que el gobierno tampoco tiene... ...la varita mágica de tener y poderle dar ayudas a todo el mundo... o sea ...nosotros uh -huh. no nos quejamos de nada... ...lo único que pedimos es que nos tengan presentes... ...que nos tengan muy en cuenta... ...porque pedir que se transforme esto o aquello o lo otro es facilísimo... ...eso se pide en un momento... ...pero todo conlleva dinero para poder hacer todas estas uh -huh. cosas... ...y lo único que pedimos es que entiendan que mientras llega ese cambio, mientras podemos conseguir mejorar todo este tipo de cosas, pues eh, no controlen demasiado a esas empresas familiares que están dejándose la piel para poder no cerrar y bueno, aguantar. Bueno, la sociedad les pide que sobrevivan, claro. así que eh, para terminar, 2024, ¿cómo va a ser para el sector de los comedores en Che? Va a ser magnífico, porque aquí solamente <risas> hay, que hay una creerlo, manera, hay que exacto, creerlo. exacto. Sí, sí. Va a ser magnífico. Eh, ayer cuando terminábamos la feria la gente estaba convencida de que otra vez más lo vamos a superar, o sea, no hay otra salida, si te caes te tienes que levantar y es la única manera. Y ahora estamos viviendo un momento fantástico porque es el momento del cambio y dentro de ser el momento del cambio, claro, eh, estás preocupado porque faltan pedidos, porque faltan... Bien, bueno, pues lo iremos resolviendo, pero es fantástico porque está entrando esa generación nueva que viene con muchos más conocimientos, uh -huh. con muchas ganas, porque han visto a sus padres luchar y han visto lo que se ha conseguido ya en este elche nuestro, como es Torrellano y como es muchas cosas. Y eso es lo que les anima a ellos a seguir tirando del carro. Pues cuando los oigo hablar, Álvaro, yo creo que usted también estará conmigo, porque lleva muchos años al frente de la patronal, oigo hablar a los empresarios de componentes, a los empresarios del calzado, y digo, olé, aquí esta ciudad, ustedes conquistaron el mundo, sí. porque lo hicieron, y ahora unos jovencitos... ...han venido y van a conquistar el espacio... Exacto. ...con sí, el PLD Space... Sí, sí, sí, así, ...así que, es. ¿qué más podemos pedir para él? Sí. Salud sí, sí, y, sí. y fuerza... ...y a creernos que y, somos, y a, y muy, sí, que sí. somos muy buenos... ...está todo por hacer todavía... ...hay muchas oportunidades y hay que aprovecharlas... ...gracias Álvaro, gracias José Antonio... ...gracias muchas a vosotros, gracias. como siempre, en placer... ...en Teleelch Radio Marca... La Glorieta, con Rosemary Alonso, el programa que madruga contigo.